...particular que se van eh, sumando diferentes organizaciones para acompañar a la comunidad de las Aguadas que está llevando adelante eh, hace ya varios días y que eh, hoy han decidido llevar adelante una una medida de protesta una medida eh, con movilización además de la CAMPE que mantiene ya hace ya 17 días con lo cual, eh, bueno, cada vez la, la está haciendo no, Por eso han decidido hacer hoy una movilización con el objetivo de hacer aún más visible el reclamo que es permanente aquí en la plaza San Vamos a ver si podemos aparecerlo a Manuel para que nos dé algún detalle de lo que dice la nota que está, que ya ha sido entregada a en la Dirección de Tierras y que luego va a ser entregada a la legislatura y también eh, a la Casa del gobierno. Según papá de Gobierno a ver, Manuel puede ser dos minutitos para que nos cuente simplemente qué dice que dice la nota que van a que van a entregar o que han entregado la dirección de tierra eh, bueno la nota lo que dice es que la dirección de tierra tenga que empezar a reconocer los derechos como pueblos que tenemos dentro del territorio y que para nosotros no son tierras fiscales sino es parte de lo que quedó del territorio mapuche nosotros lo que le exigimos a este gobierno es que empiece a respetar como pueblo que somos los derechos que tenemos. Eso es lo que le estamos diciendo y que, que retire al señor Paisani del, del lugar que, que está ocupando de, de nuestras tierras. Esperan también una convocatoria por parte del gobierno porque hasta ahora han conversado, por lo que sabemos, con Podesqui. Sí, nosotros... Pues, Hemos estado con Codesi, hemos estado con el Obispado, hemos estado con algunos legisladores también donde ellos se han comprometido a que el gobierno tenga que sentarse con el, con el pueblo mapuche y en este caso con la comunidad de La Aguada para solucionar este reclamo que estamos haciendo desde el 98. Van a continuar con el campo la movilización, pero si no hay respuesta continúa con el campo. Sí, nosotros vamos a continuar con el Alacampe hasta que él tenga que reconocer que nosotros somos, que hemos estado ancestralmente en este territorio. Sí, el otro día conversábamos con el ministro de gobierno y reconocía que Paisani tiene tierras con título de propiedad y además tiene tierras fiscales con contenencia precaria. Sí, sí, lo que ha hecho el ministro como es seguir sosteniendo a los pequeños terratenientes que tenemos acá en la zona, ...y pestoteando y, y desconociendo los derechos como nosotros que tenemos también como pueblo mapuche. Esta parte de, de Bahía Creek ahora forma parte del ejido municipal. ¿Tiene previsto hacer algún planteo ante el municipio? Sí, nosotros incluso el año pasado ya eh, nos habíamos... ...en la mesa esta que habíamos armado, estaba el municipio... ...incluso ellos se quedaron comprometidos a sacarnos del basurero que tenemos dentro de lo que es la comunidad y le dimos plazo, ellos nos pidieron un día para ir a sacar eso y todavía tenemos el basurero dentro de, de, del territorio en donde antiguamente también, y siguen existiendo, chenque en el lugar donde está el basurero hoy eh, seguramente que nosotros lo que vamos a hacer es eh, ver si podemos armar esa mesa en donde en algún momento eh, la única que fue adelante con los compromisos fue desarrollo social ¿Cómo va a ser hoy la, actividad, la movilización? Hoy ahora vamos a ir a la legislatura eh, y después vamos a terminar en Casa de Gobierno con, con la gente y con gente que va a venir a tocar y seguir apoyando a, a, a nuestro reclamo. Y también agradecerle a la gente que que nos está apoyando, que, se, que va al lugar, agradecerle a los medios, que que se interesan por este por este justo reclamo que estamos haciendo nosotros como Comunidad de las aguas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Manuel Barrio, uno de los integrantes de la Comunidad de las Aguadas, dando detalles de lo que es la actividad de hoy y también del reclamo, el planteo que están llevando adelante hace ya muchos años, pero haciéndolo visible desde hace 17 días o un poco más, Eh, pero 17 días por lo menos que lleva el acampe en la Plaza San Martín. Respecto de lo que mencionaba, que hay un basural en el Chenque, eh, decir que el Chenque es un cementerio, así se le dice Ajá. a los cementerios indígenas. Eh, así que para, para aclarar eso, ¿no? que él, Manuel decía, hay un Chenque.